las criaturas si sus razones no alcanzan ni a la sombra de sus cuerpos? Pero qué ciegas son las criaturas que se apoyan en el suelo. Dios, Dios.